ke udanai bo de zaman kesne Geri hala buradan. Rahat özdura. Bu terapi workshop'u. Bağımlı nefsin diken, acı civan. Bağımlı nefsin diken, acı civan. Destek kulübü den beri, destek kulübü den beri, burijimden. Şimdi bir hata geliyor, hala buradan. Şimdi bir hata geliyor, hala buradan. Buen día, y estás escuchando el programa especial O Kurdistán en media A intro de la emisión especial de estrella a estrella. Este especial es una rona introducción a la realidad de O Kurdistán y de O pueblo kurdo. También. Pondremos Bella Canta, no muitas porque tenemos un tiempo radio radio. La sintonía yera o himno nacional kurdo. Os kurdos, como muchos de vosotros sabéis, eh, son un pueblo alegre y barallador. Y como habréis podido escuchar, eh, o suyo himno ye una mica festivo, ta nosotros y ta as. orillas occidentales. y ya a nación sin Estado más grande del mundo. Rompida a intro de cuatro Estados, Turquía, Irak, Irán y Siria. Eh, tienen más y menos unos 30-35 millones de habitantes. Y son más o menos el pueblo kurdo. Como podéis ver, pues ya... de una población de más y menos la población de Estado España Los kurdos han sido siempre de Kutio eh, un pueblo y suplido Y suplidado en el oriente medio solo el surgimiento de PKK y la lucha contra el Estado kurdo apareció en los medios occidentales a mediados de las 90. También... Adullaron o se enristre contra los kurdos de Irak en la guerra de Golfo. Los eh, kurdos son chen alegre, laica, porque había muchas religiones e intro de los kurdos, y son chen baralladora, que viven en las montañas de, Tur como hemos dicho antes, Turquía, Irán, Siria e Irak. Eh, o suya mayor fiesta, ye o Newroz, o Newroz, ye a la, la celebración de la añada. ...nueva persa... ...y Kurda. ...cada añada... ...moitos... ...curdos... ...se achuntan... ...en a ciudad turca... ...de Diyarbakir... ...ta celebralo... ...man menos... ...en o día... 21 de marzo... ...via un festival... ...de música... ...ta celebralo... ...que... De normal, pues dura cuatro días. Y de ese festival eh, vi a muchos artistas de Oriente Medio y Beluns Occidentales. Y uno de esos artistas eh, que ha sido invitado a new Roth fue Fermín Muguruza. Eh, Fermín Muguruza. Eh, tiene una canta eh, intitulada New Roth y que fatió en suyo disco brigadista son son siste y esa canta pues la vamos a escuchar ahora mismo eh, pues y esa canta eh, cuenta una mica pues a celebraciones de un Spiaggia, speso garre per essere di tu stare a me. Neurons ha l'affiato domani che indica tutto a sarà Essero na scarruta chi si alzendula ma sta in Italia, falle cazzo sei tutta down a venga creando furare il saui baracora inde chi è qui, questi allenati a questo corpo squargia, manche per de una fece se se coi casia, alla eda te coggi candare a chiglia, ma gente non sa cotoglia, dar un bateco a ma che andato mica a sé. Giro un drone neuroseria Ya está aquí el Zustand Kurt Herzog acá neurología Am de Ben mit Wahnneurose mit Kurt Zustand mit ihn partie cardiaque Let us speak, when we speak, we seem to make you weak, we sing a song, it makes us strong, you die perfect, oh, bless a man, deep. don't intimidate, it? it's plain to see. This is a people that you cannot see. This uncharted, there is no trace. All that is seen is a vibe and a culture and a face. Bird is dead. This country, freedom. Peace now, there is war. And soon there will be peace. I'm deeply bad Spain. Chopping on the surface, old man. The pain, the world. Oh, the tyrant is the prison, and the peasants are in charge of the prison. As the world turns, we're in the gang and gangbangs, revolution brings us a brand new thing. dos frentes de baralla eh, del pueblo kurdo. Un dels eh, o PKK en Turquía y un otro lle o Jupuru en Siria. En Turquía o PKK ha parado a luta armada contra o Estado kurdo a instancias de suyo líder, Abdullah en engacholado en Turquía desde 1999. Oji Puigú luchando contra Estado Islámico en Siria. Está Estado Islámico y amortando a los kurdos porque ellos son los únicos que quieren un Estado laico en, Tur en Siria e en Irak. Los combates más grandes son en la ciudad de Kobane, en Homs. de Turquía y Siria, y en las ciudades eh, iraquíes de Erbil y Mosul, en la región autónoma kurda de Irak, y sede de la región petrolífera de Irak, donde cal, eh, salen todos los oleoductos de Occidente. No nada que, que, Los yihadistas de Estado Islámico usan el petróleo de estas ciudades kurdas para financiarse, para mercar armas. Ahí, ahí, eh, está mercar A intro de ayupugu ye ayupuhu. Ayú ejército kurdo compuesto solamente de mujeres, jóvenes y valladoras que son la barruca más grande de los militantes del Estado Islámico porque si ve una mujer en esa muerte, no irán O Paradiso, y no tendrán a suyas 70 virgens que, según el Corán, tienen todos los musulmanes que plegan a paraíso. luitas entre los militantes del Estado Islámico y los kurdos eh, la peor parte se han llevado los yasidís yesi, o yesidís que son una religión sincrética eh, de los cuales pues Estado Islámico ha acotado a casi todos que a descao. Bayani Son halam sene. Kaz como os Álvaro do diable. Por tener entre os suyos profetas avante caído. Y esta persecución llegará Porque los yasidíes solo son Yazidis por nacimiento, no tienen garra conversión a suya religión y os suyas creencias. firmau estos días a los kurdos y a los kurdas en la suya lucha contra el Estado Islámico, este grupo armado yihadista, que lle que una cosa tan grave estos días, pero a del belañadas, bel pues, os Estados Unidos. Y eran reuniéndose y achuntándose con suyo líder en Siria. <tose> Una de las artistas que han refirmado a luita de los kurdos y de las kurdas eh, pues lleva la artista y cantante kurda Helilu que vio a los Estados Unidos y esta artista kurda ofició una canta en refirme a la independencia de los kurdos y del de pueblo kurdo Y la, la cantante ye amenazada de muerte por los militantes yihadistas por los suyos bailes insinuantes en el video dista canta y así matchens de mujeres sin la canta se dice risk it all arriscalo todo y, y bueno Os la vamos a meter ahora para meter una nota esferén a este programa. Os recomiendo ver el vídeo de esta canta de Helilup, Trix porque lle un vídeo muy friki. Llevo un, pues, un mezclayo de cócteles Molotov, mujeres guerreras con Kalashnikov, bailets insinuantes, guiones, niños kurdos y muchas otras cosas. Y es eh, muy todo bien feito, y, y eso eh, me fama yo de bello a mi personalmente. Finalizar este programa, que ya he dicho que ya era una rona introducción, tampoco quiero estar pues una monografía, pues vamos a charrar de la situación de los kurdos en Turquía. O líder de OPKK, Abdullah Ocalan, engarchulado e isolado en Turquía, que lle Solenco en a prisión isla de Imrali en el mar de Marmara, que que lle una situación que muchos instancias internacionales pues han condenado entre otras la corte europea de derechos humanos eh, porque Ocalan no llega a Solenco pero todos engarchulados de esa presión pues han sido forachitados o levados a otras prisiones y en la villa de Hui pues llega Ocalan Solenco y como os podéis Y Machina presinar, pues estar solenco en una prisión, en una isla, y una situación muy, muy difícil. El eh, líder de OPKK, a favor de una solución dialogada con o esta turco, pero eh la situación de os turcos, de os kurdos, perdón, en Turquía, eh pues no ha variado guaire en estos años de prisión. remeremos que o calan leva dende o 99 en garcholado. pues los partidos y los diarios que refirman a causa kurda en Turquía pues son vedados o tienen muchas dificultad de hacer vida pública y en general pues con el gobierno islamista a libertad de expresión y todas las libertades en general en Turquía Eh, pues han descendido de una manera grave Bueno, pues me voy a despedir porque tenía vel un cosa más, pero a mí ya Oreta pues ya ha plegado, eh, ya os meteré en la web de Radio Topo. Eh, Más información como webs o enlaces para informaros eh, sobre los kurdos y a causa kurda. Eh, me despido, Juey, y eso. Mm, me despido también con la misma sintonía que hemos comenzado con el con himno nacional. Gel utanayım bu bey zaman Kesme bir kurdun beni kesme bir kurdun beni Koyverdim biz Şimdi ben de takiyim hala buradan Şimdi ben de ne darışan Sevdiğin kula ne darışan We built them, we cast them, we burned them. Shined them and made them our abundance. Shined them and made them our abundance. We built them, and we built بی آنا کردم، لبی کردم، توی سر بی وشیان، با توی نشین بگن راجی دیوان، با توی نشین بگن راجی دیوان، یست نبی کردین دیر، یست نبی کردین دیر، کردین دیر، چنده بی قطعی آنا بودن، چنده بی قطعی روح آمدنے جانپی دانے جانپی دان پھر جانپی دانے جانپی